Claro que sí, aunque estamos trabajando, no tenemos una unidad de dependiente del desarrollo humano que trabaja en contra de tráfico y microtráfico, especialmente de consumo de drogas. Sin embargo, el directo responsable sigue siendo FELCN, ¿no? que los tienen que controlar. Nosotros lo más que podemos hacer es decomisar, quizás eh, eh, hacer conocer a la FELCB, Eh, la parte preventiva sí estamos trabajando y tenemos que impulsar un poco más. Quisiéramos pedir no ayuda también a autoridades departamentales, que no solamente municipios. ¿no? Hasta ahora el municipio ha hecho todos los trabajos necesarios en este campo de prevención. Requerimos apoyo de las autoridades, eh, que es su competencia también el poder invertir algo más en la parte preventiva.